La ...inteligencia artificial ha encontrado un problema... ...según ha publicado el Instituto Allen de Sattel... ...se ha desarrollado un juego en el cual humanos y máquinas... ...intentan descifrar el significado de las palabras... ...convirtiéndolas en dibujos... O sea, ...todo consiste en convertir en un código de números o en cualquier cosa... ...de este modo la posibilidad de error se reduce mucho... ...ya ha habido hasta ahora unas cimil partidas... ...y gracias a ellas las máquinas aprenden y perfeccionan el sistema que ayudará a la efectividad de la inteligencia artificial. Pero los investigadores han encontrado un problema. A las máquinas les cuesta asimilar el sentido común de los seres humanos. No es que el sentido común sea el menos común de todos los sentidos eso es un tópico, un tópico pero también es verdad y la verdad es que el sentido común se ha convertido también en imitar a los cangrejos que caminan hacia atrás vamos hacia atrás y nuestra meta está en la salida al ser posible incluso un poquito antes solo hace falta mirar al mundo y si miramos al mundo encontramos que no somos nosotros el gran problema de la inteligencia artificial no nos va a anular sino que nos hará creer ...que el barro es agua, estamos perdidos, los humanos no sabemos qué significa la señal de stop... ...y la inteligencia artificial, gracias al sentido común de los humanos, que es lo que aprende... ...nos tiene que enseñar que nos hemos equivocado la señal de stop con la señal de prohibido... Saludos entre Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos con Miguel Jurado El frente de la parte técnica Silvia Casasola En la condirección, Javier Sevillano, redacción y producción No sabemos si la inteligencia artificial será mejor escuchándonos Lo que sí sabemos es que no escucharán esto tan maravilloso Día, no hay que decir la gente pregunta quién es y quién canta, quién interpreta esta voz es la de Mona Ferté es el chilena, canta esta canción en japonés, la versión japonés de Antes de Ti con bueno, ella comenzamos la Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que esta noche, como siempre como todos los domingos por la noche os presenta Terturia Zona Cero etiqueta en Twitter podéis participar Almadilla Rosavientos y con nosotros Manuel carballal Juan José H. y Josep Guijarro que nos contarán que se busca hacker y sus objetivos conseguir las claves para modificar el Bitcoin para modificar los más de 150 millones de dólares que tenían en Canadá algunos poseedores de Bitcoins esta persona quien tenía esa clave, quien tenía esa contraseña ha fallecido y bueno, se ha montado pues la, la eso que se busca hacker y además os vamos a contar un parrón de novedades que vienen del espacio la NASA ha perdido esta semana El robot que estaba sobre la superficie de Marte y también esta semana la NASA ha dado a conocer una serie de informes, una serie de datos que certifican que algunos de sus hombres creen firmemente en la existencia de otros mundos habitados. Os vamos a contar cómo son los fenómenos físicos recién descubiertos, que se han descubierto y que se han hallado gracias a la búsqueda de ovnis que se vieron justo de estas mismas horas hace una semana en varios pueblos de Granada. ¿Qué eran estos ovnis? Hoy lo sabemos. Falco Lara nos hablará en los ecos del pasado de los, opart, de los objetos fuera de su tiempo uno de los grandes enigmas del mundo de la arqueología. En Mujeres con Historia Silvia Casasola nos presentará a Margarita Ruiz de Liori con el caso de la mano cortada y en Fronteras en del Futuro nos hablará sobre el futuro de la paternidad. Javier Sevillano nos contará cosas que tenéis que tener muy presentes. ¡Ah! Eric, todas y cada una de las secciones ya están en la página web en www.ondacero.es www La una y cuarenta minutos hora de comenzar La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa ...la Zona Cero...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 muy habitual, a casi cualquier cosa, conversiones históricas, acordaos de Malcolm X, hay conversiones al Islam, al Budismo... Al comunismo, al, al comunismo también, sí, cuando sí, en la claro. época de la represión política hay muchas conversiones ideológicas, al anarquismo también. De hecho, para eso que se llama inteligencia penitenciaria, que eso es el seguimiento de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 son culpables o no eh, independientemente de eso pero eh, yo creo que hay pocas cosas eh, más duras o más terribles eh, bueno, que, no se puede eso, generalizar ¿no? yo he estado sí. en prisión unas cuantas veces y no, y no se sabía ¿en contra ¿no? tu eh. voluntad? no, no, no, he tenido la suerte de pero, colaborar pero, pero como visitante no he estado en prisión claro. unas cuantas veces es que eh, no, enseguida no, no, lo va a interpretar más la, la gente la frase no. es visitante y correcta yo he estado en prisión sí, sí. unas cuantas veces con ONG que van precisamente a trabajar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 Y, y, y, hombre, a mí la verdad es que no me inspiraba ninguna cálida claro, es no, no, no, en eh, esos casos es el 99,9% no esos casos eh, ah, que vale, citando, ¿no? hacer la matización eh, el 99,9% muchos de ellos son víctimas de las circunstancias eh, que les ha tocado huir yo, yo, bueno, yo a mí a los violadores no, viola, a todos los políticos eh, de es pero, es hombre, que ver, claro si eh, que nos tiran de la a lengua a los terroristas, no, a los violadores a mí para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 convirtiéndola, claro, ahora, pero, igual, pero igual me que... refiero no existe un papel en moneda que ponga bitcoins y ahora la moneda no, o, o la mayoría uno. de la moneda que nosotros tenemos tampoco es un papel, ahora sí, tenemos sí. no se imprimen tanto, no hay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 es prácticamente idéntica a la que eh, presenta precisamente esta, esta, um, esta momia. Así lo dice al menos Hannah Jones, que es egiptóloga de la Universidad McGuire de Australia, con este apellido no me digáis que no da risa. <risa> Llamarte Jones, <risa> nada más falta seguir sentado. Bueno, era otra, es la prima, claro. ¿no? Es la sí. prima, sí, sí. ¿Sí? Pues, ¿Qué, eh, ¿Pero qué, cómo se llama y cómo se apellida?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 Yo sugiero, yo sugiero una hipótesis una hipótesis que también es muy forte, Ana, eh, y que tanto Manuel como, como Bruno recordarán perfectamente. O sea, una lluvia de los ranas No, de los aerolitos. Ah, claro, de, los, de los aeroyelitos. Eh, oye, enero del año 2000, sí, señor. Sería, sería muy fácil, además, en un mes de febrero, con unas temperaturas rarísimas. Pues te enero, eh, sí.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 y con, con la capacidad por tanto de agujelear el, el tejado de una casa y que cuando lleguen los los uh, propietarios y abran no se encuentren nada a lo mejor solamente el charco y hay que jugar aquello del Cluedo o el juego este de a ver quién cómo se ha cometido el crimen aquí ¿no? ¿O quién lo ¿Lo ha es que nos... la verdad la que se montó en nuestro país eh, con esa lluvia de aerolitos eh, ese nombre popular que se le vio no sí. pero lo que ocurre que es montó, que, eh... Dios, esos aerolitos no generan un fenómeno luminoso como sí, Y aquí estamos hablando de tres, además simultáneos, que es lo que lo hace tan raro, ¿no? que lo hace tan, tan misterioso. Y, sí, y que... que... Tendemos hacer la, la, a vincular el fenómeno luminoso con el fenómeno del tejado. Y a lo mejor son dos fenómenos distintos que han coincidido en el tiempo. Fíjate que una de las noticias que tenía empresas en que han salido hoy tiene que ver un poquito con algo de lo que hemos comentado.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 en la provincia de Madrid... Un... era de un meteorito. Pero era un meteorito, en esta sí. ocasión era un meteorito, un meteorito extraño, un meteorito que... Eh, ¿Cuál era su, su origen, no? Pero... Meteorito Ege... de Getafe, déjame contarlo, sí. que esto es muy divertido. La roca eh... de Getafe...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 Bueno tiene, que ver, bueno, tiene que ver, antes de, de incluso, antes de lo que hace es que coge, y sí que es cierto que lo ha desarrollado sí, ese impuesto, ¿no? Él, pero ya viene coge desde lo el... que hay en el consciente y lo escribe eso. Pero eso ¿vale? es, un producto, es un producto cultural, o sea, mm. eso está claro. De hecho, la iglesia... Yo también. ¿El qué? Que la visión del cielo... De la muestra, pero no está tan marcada. Hombre, el túnel de luz el ser de luz con la túnica la puerta no, no, de no. San Pedro que llega a describir al mundo, no, no, y la puerta de San Pedro es un chiste no, no, no, no es un chiste la puerta hacia el más allá y el... Que San Pedro le pregunta ¿y tú qué haces aquí? no pero... <risa> pero es verdad que hay testigos que describen de todo ah sí te has contado sí, sí. testigos hombre, que se han encontrado con eh, San Pedro eh, con San Pedro no pero lo del ser de luz lo más habitual del sí, mundo sí, claro hombre. eso sí pero y la, con San Pedro la no y de, de y de, las de San Pedro. yo a mi celo estaría tocando a CDC ¿sí?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 pendrive con todo lo que constituye incluso te podrán resucitar o sea, el, valle los un un ¿no? ¿Eh? el valle de los caídos se convertirá en un pendrive el valle de los caídos se convertirá en un pendrive franco un pendrive esto es lo que tenía que haber hecho <risa> es verdad, se hubiera solucionado muchas cosas ¿no? hay que resetear claro. el... de los <risa> eh, ya que hemos hablado del cielo Manuel Carvallal la NASA, ay, eh, la NASA. Veces... <risa> esto está bien encontrado <risa> ay la NASA que alegría se os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 postea tres Ave Marías, anuncia el arrepentimiento de un tubulo y luego etiquétame así lo será oye, de, de, dejadme decir una cosita uh, no he querido interrumpir a Manuel eh, un, algunas de las cosas que ha dicho las eh, que si lo haces se solta una manada ¿no? ya, ya, ya. Mira, las comentamos el en, en la rosa de los vientos sí, sí, sí. En, el, en el círculo en el círculo de, de Oumuamua pero hay un detalle que eh,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 En caso de que sí, vuelva por si ¿no? Para hacer una <risa> captación de algún tipo de es que los expositores no, que no os es que pues capaz de salirle al paso para observar nobles claro, demás. Las eh, cosas pero, buenas no se pero, cogen, fíjate, el... déjame, las no, no, cosas buenas básicamente no se cogen. Una cosita muy rápida. Y es, muy rápida. ¿Os acordáis de, de la wow?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 ¿Y sexo en un laboratorio de investigaciones hay científicas? Hay algunas sobre el labor? ¿Otras sobre el sexo? Sí. Otras hay sobre las dos cosas? ¿Hay que en algunas ocasiones dice que van juntos? Eh, Silvia. En algunas. Sí. En otras no. Pues bueno, la verdad es que el amor Yo creo que lo deseamos nada. todos, ¿no? El amor o de pareja o a la vida o, o en general a, a la buena también, gente. ¿eh? El sexo también <risas> es bueno, sí. Bueno, pues el caso es que...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 Si es bueno, sí. Esa es la, la no, cuestión. Es que no Mira, la eh, pero eh, eh, es que se me ocurren cosas a propósito de eso que bueno, dicho. Bueno, yo hablo por mí, ¿eh? Yo... Mira, eh, eh, <risa> todo Chocolate es también. entre comillas. No hay mejor sexo que el malo, entre comillas, o el sucio, eso puede decir. Es que yo no veo y, nada sucio. Y el... cuando eh, <risa> se, se tiene sexo con la persona no, que no quieres, se, quieres. <risa> cuando se quiere, tiene sexo con la persona que quieres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 O con nombre no, pero del orgasmo, el, el, el, el grupo, el grupo. lo que le, se refiere, le... Silvia, es si te masturbas lo tienes en pareja. Yo ¿Sí? siempre digo en pareja que al menos orgasmo, conoces eso gente. Eso es. Si te masturba o te desde, ¿no? Desde luego, aquí lo que se demuestra es que hace feliz porque ya estamos todos jajajiji. Ja, claro. Sí. Fíjate, hablar de sexo, ¿eh? Es tenerlo es. es la hostia. ¡Ja,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 O sea, que también se puede, pero que ese estudio no habla de, de eso. Sea, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde... no, <risa> luego no dado, dan la brú, explicación. No, grandes, ah, si ya mía. lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. si sí, No hay ningún problema, no Falta tenemos hormona, tabús. Mind. Bueno, si se alcanza ese momento, que estamos hablando de hacerlo en pareja, antes como queráis, es cuando ya al final te queda una sensación tan placentera que te queda frito, te quedas dormido. O sea, eso ya es O sea, las mujeres también, quieres decir, Silvia. Hombre, claro ah, no sé yo, es que como, como siempre me duermo primero <risa> porque dicen que en el caso de hacerlo in, ha dado, in, ha todo, ha a todo, ver, Joseph, en el caso de hacerlo individualmente con la manita si sí te quedas eh, feliz pero no te das no, la sensación no de agotamiento y puedes seguir con tu vida y ritmo normal mientras no te quedes dormido durante eso eso el vestido también <risa> tiene un problema con el polvo sí, muy muy sí, ah, por cierto con, se, mira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 con que la mujer esté relajada. O sea, si está relajada, ahí ya se queda dormida seguro. ¿Eh? ¿Has oído, Joseph? Sí, sí, vamos. Mira, Primero un masaje. Para, <risa> para que esté muy relajada. Después ya, hijo mío, tú ya abres todas. <risa> las amatorias que quieras y os quedáis dormidos fritos claro, después dos, a la dos, vez encantados <risa> luego hay más ¿eh? hay otro, otros después, dos casos ¿eh? más pero lo vamos a contar después es. ¿eh? <risa> tras eh, la actualidad segunda cero que llega ahora mismo las noticias y después continuamos eh, todavía unos minutos más en la tertulia zona cero también tenemos eco en del pasado mujeres con historia y fronteras en del futuro, lo insistimos, todo eso en el último tramo de la Rosa de Vientos En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, eh, todavía por delante un poquitín eh, de tertulia. También tendremos esta hora de programa Mujeres eh, con Historia, ecos eh, en del Pasado, Fronteras en del Futuro. Pero insistimos, antes, unos minutos más... Eh,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 Y a por más frío, menos. ¿Por qué? Pues fíjate que yo esto lo discutiría. ¿eh? Bueno, pues nada. No, no, no lo digo por... No, <risa> no, lo, lo, lo digo por pues, son algunos tópicos, pero... Claro, de claro, claro, sí. En Argentina sí. o Chile hay, el número de coitos es considerablemente superior al de, al de por ejemplo, la media. De europea personas? ¿no? Sí, sí. O Estados Unidos, donde son nuestros estudios, por cierto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 A la vez que las caderas, mejor te jalo por... No, no, no, Tómate bufrofeno. Te pones la aspirina en la meseta de noche y sí, no hace sí. falta la cita. Joder, eres. Bueno, pues hemos sabido y aprendido algo más. ¿Ah, sí? Ah, sí. No, de, de Nunca te acosarás. ¿Es ¿Qué se están haciendo? Claro. Sí, si saber algo más.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 Triana, que no de Triana, sí, sí, sí. debía de ser otro, hoy no sé qué me pasa, estoy muy... es, es que es hablar del sexo y me, me vienen ideas, se te quita el este. estrés, eh, efectivamente, porque esto del que tú hablas no lleva guitarra, ¿no? ¿eh?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 De, de ¿No se dice que eso? Lo, eh, porque si se dice con alguna base, con algún documento, lo que, con te alguna estoy, histórica... lo que te estoy leyendo eh, es parte del estudio que recogió eh, Bart herman en su libro.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 Aquí, lo que se puede destacar, Jesús era griego, según este estudio, tiene muchísimas cosas más eh, en ese documental eh, que está eh, provocando un auténtico terremoto. Hasta que la tertulia zona cero de esta noche con y Jarrón. Muy buenas, Josep, muchas gracias. Gracias. Manuel Carvellal, José Sánchez Toro. Saludos, chicos. ...en Onda Cero... ...la rosa de los vientos... ...ecos del pasado... ...es uno de los grandes enigmas... ...del mundo de la arqueología... ...del mundo del pasado... Un resto arqueológico que se encuentra y presenta una serie de características muy anteriores a la fecha en la que han sido datadas los Oparts esta noche en Ecos del Pasado. Con Laura Falcolara, Presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y además eh, tenemos una noticia reciente que nos lleva hasta China en donde se ha encontrado uno de estos objetos. Efectivamente, una tubería metálica datada de 150.000 años en una pirámide china, exactamente la pirámide de Xiayang, y, y de hecho, aunque los escépticos afirman que podrían ser formaciones geológicas naturales, todo apunta a que lo que tenemos no es eso, sino que es una tubería metálica, una tubería que evidentemente no tendría lógica ninguna en la estructura piramidal y a la época en la que estaba toda la estructura piramidal. Así que, Un nuevo misterio que aflora para añadir a los sopats que muchos ya conocemos. Y que muchos eh, nos llevan hasta China. La verdad es que las pirámides y China nos hacen pensar muy mucho en este caso. Es muy anterior. Ese resto se supone que es eh, muy anterior a la pirámide. Hay una serie de, eh, de datos eh, que no encajan, que es una de las características eh, de los sopats, como ocurrió también en China con este tornillo. Efectivamente, eh, ocurrió con el tornillo de Lanzhou. En este caso hablamos de, una fecha, bueno, de, de un hallazgo de junio de 2002. Eh, en una roca eh, encontraron un cuerpo anómalo, que fue un tornillo. Esto fue hallado por Serzilin Wang durante una investigación de campo en la zona intermedia entre las provincias de Gansu y de Yanang. El color de la roca tenía un negro inusual, un gran grado de dureza, lo cual también la hacía particular. El caso es que cuando descubrieron este objeto inserto en la roca, se dieron cuenta que todas las características de él apuntaban a un tornillo ordinario, un tornillo de unos seis centímetros de longitud. Desde su aparición, ha llamado la atención de, de la comunidad científica porque evidentemente es imposible, nuevamente como ocurre con todos estos objetos fuera de su tiempo, es imposible la adaptación de, de ese objeto con la tecnología existente en aquel momento, o sea que eh, bueno, eh, no es la primera vez que ocurre algo parecido como vemos en China. Y también en Egipto, antes hemos hablado de pirámides, eh, seguramente es el país más enigmático y misterioso, aquí se descubrió algo en una tumba que era de unos 5.000 años eh, de antigüedad, eh, pero era algo que se supone que no existió hasta mucho tiempo después, una rueda, sí, algo parecido a una rueda. Hablamos de eso, de la rueda del príncipe Sabu, que se llama. Esto fue realizando en las excavaciones en mil y seis, en Sakara exactamente. Se descubrió la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Nathjyub. Eh, gobernante de la primera dinastía entre los utensilios del ajuar funerario eh, que se extrayeron eh, Walter Emery exclamó que había algo que le había llamado muchísimo la atención y era una especie como de rueda eh, era como él lo describió como un recipiente con forma de tazón exquisito años más tarde en los escritos que referían la, al hallazgo eh, comentaba que era un incómodo cachivache, porque no conseguía realmente entender la datación de ese objeto con la realidad que tenía frente a sí. ¿no? Tiene unos 61 centímetros de diámetro, 10,6 centímetros de altura en la zona central, fabricado eh, está fabricado es, eh, de una roca muy quebraciza y frágil, cosa que también es muy extraña, porque en la época no habían tecnología ni tampoco materiales para poder trabajar un material tan delicado y su forma se asemeja a la de un plato a un, a un volante de un coche, algo parecido, es una superficie con tres cortes y palas curvas que rodean una especie de hélice de barco ¿no? Eh, ...hay un orificio en, en un borde... ...que sobresale como si eso fuera... ...el receptor de algún tipo de eje... ...de una rueda o de otro mecanismo... ...de hecho es parte o parece parte... ...de un mecanismo más complejo... Eh, ...como es bien sabido... ...la egiptología oficial... Eh, ...dice que evidentemente el uso de la rueda... ...por parte de los egipcios... ...no deja lugar a dudas... ...no se introdujo en, Egipcio, en Egipto... ...hasta que llegaron la invasión de los Tixos ...a final del Imperio Medio... ...en 1640 Cristo, ...por lo cual tenemos otro objeto que es técnicamente imposible por la fecha a la cual pertenece. Y además que está documentadísimo, se produjo ese hallazgo en algo que no podía ser de otra antigüedad, en más que de esos cinco mil años, y eh, alguien tuvo que hacer eso eh, mil y pico años antes de que Pero... existiera la tecnología que lo llevó a cabo. Yo siempre con estos objetos me planteo dos posibilidades o tres, quizás, ¿no? La primera es si conocemos bien la historia, porque igual el problema es nuestro, igual es que nosotros nos obcecamos en pensar que la historia es una y hay trozos de la historia, hay gaps en la historia que no tenemos bien identificados, igual sí que esa tecnología en algún momento existió, lo que pasa que, pues con un gra como ocurrió con el diluido universal o con cualquier otra catástrofe, hubo un gap en la historia que hizo que esa tecnología se perdiera y que nosotros hayamos creído durante muchos, mucho tiempo, durante muchos años, que no existía, igual sí que existió durante un tiempo y se perdió esa, ese conocimiento. Esa es una de las alternativas que plantean los OPAC hay muchas otras, otros plantean por ejemplo que pueden ser objetos quizás aportados por civilizaciones que no la nuestra algunos hablan de las estrellas de civilizaciones extraterrestres otros hablan de civilizaciones desconocidas como los famosos gigantes en cualquier caso lo que está claro es que esos objetos desafían a la lógica y desafían a, al menos a la historia que a día de hoy conocemos la verdad es que hay varios tipos de objetos de estas características entre los que hemos comentado está por ejemplo ese primero con una antigüedad gigantesca, es decir es que no existían todavía personas y manos capaces de realizar eso, en este caso en el que nos acabas de comentar, en Egipto sí existían personas pero no existía la tecnología, es mucho no. posterior según esa cronología oficial que parece, parece Como nos acabas de señalar, que tiene algunos eh, puntos eh, blancos eh, que, que se rellenan gracias a descubrimientos como este. Eh, por cierto, que son descubrimientos, y al siguiente, por ejemplo, que nos lleva a Estados Unidos, el carro de Ocheser, eh, son descubrimientos que los científicos incluso han notificado su hallazgo en revistas eh, del género. Efectivamente, en este caso el tarro de Rochester, como dices, se descubrió en 1851. Eh, era un tarro de zinc y plata de una roca sólida que se encontró en, Macha en Massachusetts, precisamente en Rochester. Y fue publicado esto en un artículo en el Scientific American en junio de 1851, de esta roca, de este conglomerado, que fue encontrado a 15, a 15 pies por debajo de la superficie del Meeting House Hill en Dorchester, se encontró eso, un recipiente de forma acampanada que tenía motivos florales incrustados en plata. La, la vasija fue atada eh, de una antigüedad de unos 100.000 años, lo cual, de ser cierto, eh, gana la calificación nuevamente de artefacto fuera de lugar, porque evidentemente 100.000 años atrás no existía ni ese tipo de trabajo ni ese tipo de, de perfección al incrustar plata sobre otro tipo de materiales, con lo cual nuevamente estamos con un objeto que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Nos has hablado de casos eh? Objetos opart en China, en Egipto, una de las capitales del misterio, uno de los lugares más fascinantes y fascinante y enigmático. Su pasado es el que nos lleva a Perú. También allí existen Oparts. En Perú hay varios, además. tenemos, mira, Empezaremos por el clavo de hierro. Eh, en el siglo XVI, en el año 1532, un clavo de hierro de 18 centímetros fue encontrado en una roca de una mina de Perú. Eh, se regaló, como recuerdo, al virrey español de Perú. La antigüedad de esa capa geológica donde estaba ese clavo se estima entre 75 y 100.000 años. Nuevamente es imposible. No habían clavos, no habían tornillos en esa época como puñetas para parar eso ahí es que claro, eh, algunos pueden decir bueno, es que igual es algo moderno que ha caído pero es que no podría estar en ese estrato o sea, tengamos claro que esto no es un barco hundido que es que está eh, en mitad de un estrato de, de terreno que nadie ha excavado que no, no puede haber caído ahí por casualidad entonces eh, es absolutamente imposible que ese objeto si no data de esa época pueda estar enclavado en ese estrato de tierra porque eh, ese estrato tiene una antigüedad que es la que nos dan Y para objetos eh, misteriosos en descubrimiento fueron miles y miles eh, las piedras eh, de Ica que se salían absolutamente de toda norma. Efectivamente, las piedras de Ica son un, algo muy curioso. De hecho, yo tengo una en casa que me llevó Lorenzo y que la conservo vamos, como paño en oro. Es una piedra eh, de andesita con grabados que representan a veces tecnología avanzada para el paleolítico medio o hechos de la historia que nunca ocurrieron o que al menos creemos que no ocurrieron, como es la convivencia entre hombres y dinosaurios. De hecho, la que yo tengo en casa se ve a un dinosaurio comiéndose a un hombre, cosa literalmente imposible porque se supone que ambas especies no convivieron jamás. Bueno, eh, los datos eh, dicen que son de hace 100.000 o 61.000 años. Fueron hallados en ICA, en Perú, y según eh, el libro La Verdad sobre las Piedras de ICA en el Laboratorio de Redactación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, se dataron, se llevaron a cabo pues tanto por termoluminiscencia como por carbonatos de deposición y, y evidentemente pues las fechas coinciden con lo que decimos, entre 100 y 60.000 años, eh, con lo cual es imposible... Eh, primero que es imposible su contenido, y después que también lo que decimos, o sea, por, para la época en que están datadas, las cosas que describen, las, las, los anacronismos que tenemos en esas, en esas piedras no tienen ni pies ni cabeza. Si tenemos que hacer un podio de los eh, grandes o partes de los que más he hablado, sin lugar a dudas estaría este del que vamos a hablar ahora, la pila de Bagdad Algo también sorprendente, la pila o batería de Bagdad eh, se descubrió en 1938. Fue un arqueólogo austriaco, exactamente el doctor Wilhelm Koenig, y estudió eh, este objeto que, que fue depositado en el, en el fondo de los, de los sótanos del Museo de Bagdad. Se trata de un vaso de terracota de 15 centímetros de altura por unos 7,5 de diámetro. Está emergiendo de él un tapón botuminoso con una varilla de hierro que está insertada en el interior de un cilindro de cobre y aislada de él por un tapón de asfalto en su base, siendo el cilindro de cobre soldado con el capucho por una aleación de plomo estaño. Ya de por sí, lo que estoy describiendo ya eh, sorprende por la época. Pero ¿qué es lo que sorprende más? Que cuando este señor vio este objeto, le recordó básicamente a quizás una composición ...que podía parecer una batería, ¿no? Me os preguntaréis, ¿cómo una batería? Pues bueno, evidentemente en aquella época no había líquidos de batería... ...pero sí que existían líquidos que podían ser alcalinos... ...en este caso, por ejemplo, el zumo de la uva... ...y bueno, lo que hizo este hombre fue reproducir esta vasija... ...y hacer el experimento, comprobar qué ocurría si con esos filamentos... ...y con toda esa construcción que llevaba la pila adjunta... ...si ponía un zumo de uva, ¿qué ocurría con el filamento de plata?... Bueno, pues el filamento eh, en cuestión de dos horas se volvió completamente dorado. Es decir, había detectado eh, electricidad entre 0,5 y 1,5 voltios. Algo sorprendente nuevamente para la, para la fecha. Estamos hablando eh, que, que bueno, que, que otros vasos de cobre que se han encontrado, por ejemplo, chapados con plata en el sitio sumerio, están dados al menos en 2.500 años antes de Jesucristo. Imagínate eh, el, el tema, ¿no? Con lo cual, que alguien me lo explique. Eh, yo creo que nadie puede explicarlo. Se pueden presentar eh, los datos, eh, pero la verdad es que es absolutamente inexplicable. ¿Quién fabricaba hace miles de años en Bagdad? Pilas. Eh, eh, cuando las eh, baterías eh, son algo relativamente moderno, bueno, pues aquí no hay duda de que es antiguo. ¿Sabes a qué me recuerda también esto, a lo, al grabado a egipcio de la que comentábamos el otro día, de la lámpara de Idea. ¿Sí? De recuerda un poco también a eso, ¿no? que ahí pues eh, parecía como si los egipcios utilizaran bombillas. Bueno, si es que si la pila de Bagdad realmente es lo que es, tampoco sería tan sorprendente que los egipcios tuvieran bombillas. Probablemente es que desconocemos su igual tecnología que en aquel momento sí que había y pensamos que nunca existía. Es una de las posibilidades. Y en ese podio estaría junto a la pila de Bagdad el artefacto de Kosovo. Efectivamente, este fue en febrero de 1961. Los residentes de la montaña de Coso, en Olacha, Olancha, perdona, California, descubrieron una pieza de cuarzo extremadamente dura. Estaba a una altura de unos 400 pies, más o menos, eh, y superficies de cuarzo estaban cortadas de una forma que no parecía realmente eh, casuística, o sea, parecía realmente pues, hecha por la mano del hombre, ¿no? Eh, son superficies de cuarzo que hacen pensar eh, en, en aparatos mecánicos. De hecho, parece parte de, la, de una estructura más compleja. Nuevamente, está, este trozo de cuarzo está datado en 500.000 años atrás. Moco de pavo, ¿no? Pues otra cosa que no se entiende. Como tampoco se entiende, posiblemente es eh, la gran estrella, porque aparecen en noticias, hay constantemente informaciones eh, que nos hablan de lo extraño que fue eso que se encontró en un barco, era un reloj, era un calendario astronómico, era una calculadora, era una cosa fascinante que se supone que no existía hace unos dos mil años, eh, que es eh, cuando fue datada, pero que alguien lo hizo y ha pasado a la historia como la máquina, el instrumento de Antiquitera. Efectivamente, fue encontrada frente a la isla de Antiquitera, en Grecia, en el mar Egeo, eh, en el año 1900 por un grupo de pescadores de esponjas a unos 60 metros de profundidad. Era, bueno, se encontró, de hecho, dentro de una antigua embarcación eh, griega, datada más o menos del siglo I Cristo, y se encontró esto exactamente, que era un bloque de aspecto metálico recubierto por residuos calcáreos. Se limpió y de ahí apareció este aparato incuestionablemente curioso ¿no? como dices eh, algunos piensan que es una máquina pues, eh, para medir los astros otros piensan que es una especie de brújula antigua, otros una calculadora hay teorías varias, en cualquier caso es un engranaje increíblemente desarrollado para lo que podía ser la época un engranaje de tuercas eh, que giran pues eh, unas con otras un, un engranaje desde luego inaudito para aquel periodo eh, nuevamente estamos ante algo inexplicable pero como te decía, fíjate yo en este caso me puedo llegar a creer igual que, que esa pieza pudiera haber caído de otra embarcación posterior dentro de esa embarcación antigua cabría esa posibilidad esa remota posibilidad, rara pero podría caber Pero lo que decíamos antes, cuando ya la pieza la encuentras insertada en algo que es antiguo, es muy difícil, ya que eso sea una casualidad, ¿no? Y otro de los objetos fascinantes, y además hay eh, que tenemos que comentar una cosa muy importante ahora, y lo vamos a hacer en tan solo unos instantes, sobre Turquía. Hablamos eh, del mapa de Piri Reis, eh, que se encontró en Estambul, es uno de los objetos más misteriosos, enigmáticos y fascinantes eh, del mundo antiguo. ¿Qué se puede ver ahí? A ver, se encontró en 1929, durante la renovación del Museo del Palacio de Topkaki eh, Sarayi de Estambul. Eh, el caso es que se encontró este famoso mapa de piel de gacela pintado en el año 1513. Seamos conscientes de lo que se conocía de cartografía en el año 1513. Bueno, pues en este mapa aparecen cosas inmanejables, imposibles. Aparece, por ejemplo... La isla de Marrajo, en la desembocadura del río Amazonas, que no fue descubierta hasta el 1543, o las Islas Malvinas, descubiertas en el 1592, o los Andes están representados a pesar de que todavía no se les conocía, o por ejemplo hay una representación de una llama, un mamífero típico de América del Sur, ...que no fue descubierto hasta 1598... Eh, ...también eh, las grandes islas por encima del Ecuador... ...desconocidas corresponden a las altipanicias submarinas... ...de los islotes de San Pedro y San Pablo... ...sobre la gran dorsal atlántica... ...cuya existencia nadie ni sospechaba... ...en él se ven por ejemplo las costas del Antártico... ...que se descubrirían solo en 1818... ...es decir, 300 años más tarde... ...América del Sur en ese mapa está unida con el Antártico... ...por un ismo que desaparecía hace 10.000 años... ...y por fin, el elemento más sorprendente que el que más problemas plantea las orillas del Atlántico que se pueden ver son las de la tierra de la reina Maud sin ningún hielo ese trazado fue confirmado en 1949 con los apuntes sísmicos de una expedición anglosueca Así que, eh, que alguien me lo explique nuevamente, eh, ese mapa, ¿de dónde sale?, ¿quién lo dibuja y cómo tiene esos conocimientos? A ver, quizás puede enlazar esto también, pues como algunos comentaban, ¿no?, que Colón no fue el primero en llegar a América, sino a los vikingos. Bueno, pues teorías de esas cobran quizás fuerza cuando nos encontramos frente a un mapa así, con, un, con una serie de descubrimientos que no se hicieron hasta, al menos a nuestro entender, mucho más tarde. Y es que algunos como hemos comentado presentan una tecnología que no existía en la época en la que han sido datados en este caso ya no es la tecnología muestra una serie de cosas que no se conocían por entonces y que tardaron muchos cientos eh, de años en poder eh, saberse ese mapa de Pirirreis eh, se encuentra en Estambul se encuentra en eh, Turquía y viendo la web rutasemisterio.es eh, rutas en .es, ahí encontramos que os vais a Turquía y que vais a conocer uno de los lugares más fascinantes de la Tierra, en Semana Santa, ¿no? Efectivamente, en Semana Santa, del 14 al 22 de abril... ...acompañados de Lorenza Fernández Buena y de Giuseppe Guijarro... ...recorreremos toda la Turquía mágica y misteriosa... ...lugares tan increíbles como la Capadocia... Eh, ...nos acercaremos hasta Esmirna, Éfeso... Eh, ...visitaremos lugares pues, como la Casa de las Hadas... ...o podemos recorrer rincones como Dereinkuyu... ...que es la ciudad subterránea eh, más misteriosa del mundo... ...una aventura única de la mano de dos grandes expertos... ...que nos harán conocernos sobre la Turquía quizás que eh, está a, a pie de calles sino también esa Turquía más desconocida eh, y esos elementos que quizás solamente pueden verse pues acompañados de este tipo de, de conocedores y de expertos del de, de mundo del misterio, ¿no? Así que quien quiera rutasmisterio.es y que vengan a pasar la Semana Santa con nosotros, que se lo pasarán muy bien, te lo puedo asegurar. Desde luego que es un viaje fantástico, eh, pasado y presente, se entremezclan ahí en Turquía, en el punto además en el que eh, se llega de de occidente a oriente, ese uno de los centros de la tierra, Turquía en rutas en misterio.es y además hay unas fechas, la Semana Santa no podía haber unas fechas mejores para ir Efectivamente, yo creo que además es un país más allá del misterio, es un país único, para aquellos que no hayáis estado, os diré que eh, bueno, esa sensación realmente de viajar al oriente, ¿no? a esos focos, a esa música, a esos muy airines que se oyen eh, dando los rezos a las horas eh, estipuladas, esas mezquitas como es la Mezquita Azul que es increíble, Realmente es un viaje precioso y el que vale la pena ir. Así que, para aquellos que no hayáis ido, os lo aconsejo. A rutasmisterio.es, viajad con nosotros a Turquía y veréis una Turquía, no solo la moderna, sino, como decía, la Turquía del misterio, la Turquía distinta a la que quizás los turistas normales ven. En rutasmisterio.es está toda la información sobre este viaje. Turquía espera el centro del mundo, uno de los centros del mundo que se pueden ver y que van a ir eh, todos los oyentes que deseen con vosotros. Laura, ¿nos vas a contar más sobre este viaje y más sobre el mundo de los OPARs? Eh, porque hay muchísimos descubiertos en todo el mundo en siete días, ¿te parece? Efectivamente, porque hemos dejado muchísimos en el tintero, así que seguiremos hablando de OPARs. Muchas gracias, Laura. A vosotros, buenas noches. Pero mujeres hay con historia, Silvia Casasola nos cuenta la vida de Margarita Ruiz de Liori, la protagonista del caso de la mano cortada. Mujeres con historia.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 Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas ¿qué tal Hola, buenas noches. Decía yo al comienzo del programa, vamos a hablar sobre paternidad, sobre maternidad. Es que era una, una no el sobre adivina, no. adivina, muy vieja, muy vieja, muy vieja. Que tiene 150 sigue años, ha cumplido pariendo. 150 años y sigue teniendo hijos, hijos. la tabla periódica. periódica. Sí señor, 150 años desde que... Eh, Mendeleev, el ruso químico Mendeleev, que por cierto ni nunca se le dio el, eh, ningún premio Nobel, cosas de estas ni tampoco pudo nunca eh, acceder a la academia rusa en aquel momento, a la academia rusa de la ciencia, de la química o algo así, nunca re resultó recompensado su, su trabajo y él eh, realizó más un, casi hace 150 años un trabajo casi casi de ciencia ficción, de predicción porque él eh, porque sigue funcionando, poquito. Claro muy poquito, con muy poquitos elementos de la naturaleza él predijo y sin lugar a equivocación incluso eh, casi fue un, alguien en, en ciertos eh, círculos eh, a, a quien no creían eh, cuáles iban a ser los elementos que faltaban en esa tabla que él empezó a, a, a realizar y eh, fue tan eh, precavido tan previsor que eh, fue dejando huecos En, ...en esa tabla, en esa tabla que entonces era muy pequeñita... ...porque él intuía y sabía que había elementos... ...que no se habían todavía eh, descubierto... ...que iban a estar en esos huecos... y ...iban a cumplir esas eh, condiciones para estar en, en esos huecos... ...es eh, curioso porque, en efecto, años después se han ido cumpliendo absolutamente todas las predicciones que él, él, él eh, intuyó en, al realizar los primeros elementos de la tabla periódica Hay que tener en cuenta que el, la primera de las primeras tablas periódicas simplemente tenían 63 eh, elementos no casi y ahora doble. tienen eh, ahora hay exactamente el último es el número 118 muchos de ellos son naturales pero los últimos eh, creo que son 98 son de origen natural pero y, y hasta como ...completar el, el resto, eh, 94 son exactamente 94 existen de forma natural y eh, algunos en, muy peque eh, en cantidades muy, muy, muy, muy pequeñas en la naturaleza y el resto hasta los 118 actuales y el nu último nuevo, el 119... Eh, Eh, ya son eh, eh, sintetizados en, en laboratorio, es decir, en reactores nucleares eh, por medio de fusiones entre otros elementos pero no dejan de ya... ser naturaleza en el sentido de que han utilizado productos de la naturaleza sí, sí, para claro. eh, bueno, conseguir exacto. otros elementos son derivados pero... de, de otros ya creados previamente en, en, con fusiones nucleares en, en reactores nucleares pero que eh, y además tienen la particularidad de que eh, son muy fugaces es decir, existen y prácticamente en milisegundos se destruyen sí sí, es decir, sí. lo que eh, ocurre es que los científicos han conseguido mm, mm, eh, materializarlos aunque sea por milisegundos en los últimos eh, concretamente eh L lo que no se sabe en algunos de ellos para qué sirven todavía pero se, se sabe que servirán para algo en el uh -huh. futuro Por es, de ahí la importancia de decir porque se puede decir ¿y para qué sirve gastarse tantísimo dinero en investigación? en eh, proporcionar estas eh, reacciones nucleares que son costosísimas y, y peligrosas y, ¿para qué? bueno, pues a lo mejor en, eh, muchos de ellos o algunos de ellos no se saben para qué sirven pero en el futuro seguro que van a tener una aplicación esto ya ocurrió en el año 1936 con algún Cuando eh, se descubrió el tecnecio, que en aquel momento no se sabía para qué servía, pero en cambio, posteriormente, has, ha tenido una gran aplicación, eh, por ejemplo, en, en, eh, eh, en medicina química, en, en, para reacciones, para... Ajá para, para eh, curar enfermedades gracias a las eh, propiedades de estos elementos químicos ¿no? y, y eso es lo que ocurre con los últimos eh, eh, elementos eh, descubiertos, eh, descubiertos ¿no? el último es el eh, 119 y se llama todavía no tiene un nombre oficial ya sabéis que los nombres mm, que reciben los elementos de la tabla periódica eh, tienen que responder a una serie según la asociación esta internacional de la química y Eh, eh, tiene que responder a, o, o hacer un homenaje al descubridor o los descubridores o al lugar donde se ha eh, descubierto, donde se ha, se ha eh, producido la primera eh, fusión de este elemento o eh, algo así relacionado con ello el último, eh, los anteriores se llamaban, eh, recordar el niomio que es eh, aquí en España en, en, en, en, en español por así decirlo se puede llamar así, o japonio porque fue descubierto en Japón. Niomio eh, nyom, responde a, a una palabra que significa Japón. El Moscovio, pues lógicamente Ojo. cerca de Moscú. Y luego hay el, el Tennessee, creo que se llama, que es, eh, es, se, se sintetizó en Tennessee y el último el último el 119 bueno hay uno que se llama el Oganesón que es eh, en homenaje el Ganesón, el en Alago, no es, es, ¿no? es, es, es por, por no por, por el científico es un científico ruso que lo, o sea, que, que, lo, que ha sido uno de los de, que lo ha sintetizado y el último el 119 se llama de momento mmm, un nombre muy raro bueno, porque pues sí todavía es. no tiene nombre y entonces cuando todavía no tiene el nombre lo que es eh, el, han latinizado eh, El 119, que es el número de su peso atómico, es el 11111 111, o algo así, una cosa sí. así parecido, hasta que le den un nombre eh, oficial, por así decirlo, ¿no? Y es, eh, ha sido muy recientemente eh, sintetizado también por Fusión Nuclear... Y es uno de esos elementos muy pesados que duran muy poquísimo tiempo Pero y que, que sí, lo que hacen sí, que, que duran, liberan, claro. exactamente, mm -hmm. son, duran, eh, desde el momento que se sintetizan por fusión nuclear, eh, eh, duran milisegundos eh, y, y, bueno, responden a eso, ¿para qué se claro. gasta tanto? pero porque en un futuro seguro que tiene una, una, una aplicación. Todo esto a raíz de que un señor hace 150 años, con simplemente su intuición y su... su eh, bueno, y, y, y puro se dice incluir... habitualmente, pero es un poquito justo, que se despertó y no, no mucho no, no, tiempo no, no, investigando, no, no. mucho tiempo trabajando, y no una igual. pieza fue eh, pues un alumbramiento de inspiración que tuvo, pero en función del trabajo. Claramente, no. La inspiración la llegó trabajando. Trabajando, en efecto, que es como, como, como suele llegar estas cosas. ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, los primeros eh, elementos químicos, los más sencillos, los más fundamentales, eh, eh, se suponen que están entre nosotros desde hace 13.800 millones de años, uh -huh. eh, desde el Big Bang, ¿no? desde que eh, eh, esa primera fusión eh, eh, interestelar eh, produjo los primeros elementos químicos. ¿no? Posteriormente, pues eh, a base de. De, de eh, reacciones en estrellas de colisiones de, de estrellas y has, han ido fueron formándose los demás elementos químicos que conforman esta tabla periódica que tantos quebraderos de cabeza nos dio en nuestra en nuestras épocas escolares os acordáis y que están agrupadas Mendeleev ya las agrupó no, de una forma así, claro, para, chula, para ahí, y, y de no. colorines y sí. tal sí. pero que él la, la, la coordinó, la colocó de tal forma que es periódica porque las propiedades se van repitiendo según filas y columnas de una forma u sí, otra sí, no y esta tabla un visionario. sigue su futuro Y por eso tiene tanto futuro por delante Porque no ha acabado Y por eso atravesará las fronteras del futuro Javier, muchas gracias A Así vosotros La Rosas vientos se envuelve la semana que viene El sábado por la noche A la una de la madrugada en la, en la Comunidad Canaria Adiós